Eh, tres partidos. ¿Querés ir repasándolos, Frank? Los vamos a repasar, Fabi, pero ya tenemos, seguimos en comunicaciones y tenemos en línea al ex entrenador de la Unión de Colón, Cristian Santander, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Qué decís? Fabián y Franco te saludan. ¿Cómo andás? Hola, Fabián. Un saludo para todos ahí. ¿Cómo están? Bien, bien. Todo bien. este Bueno, contáles un poquito qué pasó, eh, que cómo fue esta salida... Eh, tuya de, de la Unión de Colón, que tengo entendido, inclusive por, por lo que vos mismo publicaste en, la, en, en tu cuenta personal de Twitter, fue como un acuerdo, este, y donde te ibas despidiéndote y agradeciéndole a los dirigentes, sacarlo de la SOA. bueno, contanos un poquito. Sí, sí, fue, bueno, obviamente como un acuerdo, y, y pensando en lo mejor para el club, la verdad que mmm, Es una decisión que venía meditando de delante el receso y, y después bueno eh, eh, hicimos un cambio de jugador todo y, y bueno eh, me parece que me pareció que lo mejor era era bueno dar un paso al costado para que para que un nuevo entrenador pueda tener margen de, de partidos para poder mejorar la temporada y, y, y no me gusta mucho a mí lo de esto de inmolarme en una posición en una postura en que, que lo voy a sacar adelante me adelante lo voy a sacar adelante si, si las cosas no estaban dando me, me parece que lo mejor era no perjudicar al club así que, que bueno las cosas que pasan gaje del oficio y, y agradecido porque me han dado una oportunidad muy muy buena y me han tratado muy bien eh, qué cosas no le encontraste eh, la vuelta al equipo ¿Qué, ¿Qué crees que fue lo que te faltó si es que te porque ya venías haciendo un balance ¿cómo verías a tu equipo con respecto a los demás? ¿tenías mucho menos personal o ma menos material que el resto? No, no yo la, la vuelta era defensiva no, no le pudimos encontrar el, la vuelta a lo defensivo eh, éramos el equipo con que más puntos recibía eh, la verdad que, que habíamos probado un montón de cosas para poder hacer Eh, y, y bueno y no, no le encontramos la vuelta y, y también eh, hay veces que uno se le encuentra la vuelta pero se gana y se pierde y entonces más o menos uno va, va mejorando la de a poco una temporada pero bueno nos tocó perder seguido y y bueno me pareció que, que era eso yo mm, creo que mm, es, me parece que en, en un pelotón de De que en muchos equipos en, en lo presupuestario y en, lo, y en los nombres propios, en un pelotón general eh, la unión se encontraba ni, ni, ni para campeón, ni para estar abajo, me parece que un pelotón competitivo estaba, está creo que de hecho hubo una mejora en los últimos partidos y creo que esa mejora va, va a seguir y, y, y bueno y, y la verdad que los chicos trabajaron bien se, se merecen poder poder eh, terminar bien la temporada. ¿Y vos lo venías hablando con De La Suá, esto, o, o no? ¿Surgió de repente y, y hablaste con él? No, no, yo lo venía hablando con él, siempre eh, eh, fue un diálogo muy bueno, siempre hubo un apoyo, de hecho cuando tuvimos la salida de Chef Van en un respaldo eh, como que lo decíamos como jugador franquicia, un respaldo grande hacia mí, así que yo lo valoro mucho y siempre fue siempre estuvo al tanto Carlos, la verdad que, que he tenido el, la mejor de las relaciones, la mantendremos y, y me parece que, bueno, como he recibido ese apoyo, no me parece que correspondía en este momento eh, jugar una nueva ficha, que era un cambio de entrenador que tenía el club, dado que se había hecho dos cambios de, de jugadores y, y, y bueno, necesita necesita un cambio eh, en lo estructural así que capaz que, que pueda llegar un entrenador que le encuentre la vuelta que yo no le encontré nada más no no nada más que eso eh, y, y, y es raro es raro que no no, no la, la situación la situación se puede dar en es normal este que, que un entrenador no le pueda encontrar la vuelta al equipo que un equipo no pueda encontrarle la vuelta al campeonato por diferentes motivos pueden pasar muchas situaciones este que, que tienen que ver con, con los extrabajes políticosísticos etcétera puede haber muchas situaciones en donde un equipo no pueda conseguir los resultados pero digo que en los tiempos que se que corren es raro que, que un entrenador no eh, a ver no espere ser echado por decirlo de alguna manera o cortado por la dirigencia más que nada por un tema contractual se entiende no este como vos en ese caso no, no dudaste nunca de eso No, no, yo dondegol fabián lo hice lo hice en rocamora lo hice con la gente de Huracán de entre leo yo donde voy saben que tienen mi, mi, mi renuncia a disposición cuando quieran no no me firmamos un contrato lo hacemos lo más profesional posible pero pero siempre lacla que eh, me parece que los contratos están para respetarse los procesos están para respetarse pero hay un momento eh, que cada uno sabe que que um, lo mejor es tomar una decisión y, y yo lo siento así y si otros no lo sienten así no no lo valoro lo entiendo lo respeto pero um, como viste como dice bielsa eh, soy el responsable pero no me siento un inútil no cuando quedó eliminado en la asigntoria eh, a mí me tocó hacer las cosas o tener suerte no sé en rocamora en una cama muy bien la temporada pasada y ahora no me tocó nada más no creo que no no, no, no di en la tecla y Y, y no por eso hay que poner excusa de ningún tipo ni echarle la culpa a nadie me, me, y estaré y estoy con, con las fuerzas para, para seguir afrontando nuevos desafíos, me parece que era era el momento de tomar la decisión este, y, y con respecto a la categoría ¿cómo la estabas viendo? ¿cómo estabas viendo el desarrollo del torneo? muy parejo, la verdad que los equipos ahora en el receso hicieron mejoras en sus plantillas y Y bueno, eh, creo que en el Super 4 se vio equipos de, de alto nivel eh, Y me parece que está, es una categoría que, que, que está bien competitiva eh, Son muchos equipos eh, Me parece que no es válido ahora comparar con el TNA de hace muchos años atrás Creo que hoy por hoy está está competitiva, está, está bien y que seguirá creciendo eh bueno eh, Fran, ¿tenés alguna pregunta para, para Cristian o, o pasamos al tema selección? Eh, sí, bueno, está más o menos vinculada esa es mi pregunta, Dale. Es, es preguntarte ahora más o menos cómo sigue esto para vos ¿vas, a, buscar, vas a, a la espera de otro club o te vas a dedicar de lleno a lo que va a ser la dirigencia de la selección femenina? Bueno, somos entrenadores y, y siempre escuchamos eh, cosas que puedan pasar que nos puedan proponer, así que abierto siempre estábamos lo, eh, con la selección femenina, este año en particular tenemos un calendario más eh, acotado de entrenamiento por, por bueno, el, la, la cantidad de jugadoras que están en el exterior y que, que hasta el mes de abril mayo no, no están llegando eh, después hay un calendario eh, cargado con, con bueno, la, los Ode Sur el Sudamericano y el Mundial enfocado en eso, ya trabajando con el seguimiento con jugadoras y Y bueno, y que, y creo que es un, un año también eh, muy bueno para el básquet femenino... ...donde tenemos que, que estar al 100%. Además, que un año que se, posiblemente se ya se van a sumar eh, más equipos a la Liga Femenina Nacional. Sí, eh, en, en un claro crecimiento la Liga Femenina... Eh, ...con nuevas plazas en, en provincias que le va a hacer muy bien al básquet femenino... ...como, como Salta, como Mendoza como Córdoba, así que ahí también me, me dijeron de otra posibilidad, otra provincia que pueda aparecer, así que me parece que está en crecimiento, ya se ha visto en las propuestas económicas que le han hecho algunos clubes a las jugadoras, eh, cosa que, que me pone muy bien por ellas, para que realmente se puedan dedicar, así que bueno, apoyarla porque porque viene muy bien. ¿Y cómo veis vos este año en particular, el año del Mundial? Bueno, muy contento de, de estar en un mundial donde solo van 16 equipos. La verdad que no no, no tomamos conciencia a veces de, de, de lo acotado que es un mundial para el básquet femenino. Eh, y, y bueno, y también ser consciente que hay torneos antes. Los Juegos Social Sur que todavía de, deben confirmar la participación al menos 5 equipos países, así que estamos esperando que bueno que se confirmen para que para que el torneo se realice y, y con el suamericano que también es clasificatorio para el próximo preolímpico así que, que bueno eh, car, cargado por suerte hemos hemos crecido en la base de jugadoras a elegir eh, preseleccionables y, y podremos afrontar los tres torneos de la mejor manera así que muy contento cristian este ¿Te gusta lo, lo, lo que hasta ahora se habló y lo que se presentó como nuevo formato para, para la Liga Nacional? No, no te escuché, Favi, discúlpame. Te digo te pregunto si te gusta el, el nuevo formato que tiene la disputa de la Liga Nacional. ¿Femenina o la Liga Nacional masculina? Eh, femenina, femenina, femenina, femenina. Sí, la Liga Nacional me, me gusta... Eh, Me parece que, que lo, lo va a hacer competitivo creo que con el agregado de cuatro fichas entre franquicias y extranjeras va, va a nivelar el torneo y, y me parece que, que varios equipos ya han pasado dieron muestras de que pueden de que pueden ser protagonistas así que, que creo que, que le va a servir a todos y me parece que, que va a ir creciendo y no y siempre pensando en que es una liga que va a jugarse recién por segunda vez o sea que esto es que tiene que dar pasos firmes para ir creciendo y que tenemos que saber eso todos no seguro seguro bueno este te felicito por la decisión este habla habla muy bien de vos de tu honestidad profesional y, y, y por ahí para vos fue algo algo común pero no es un, un, una cosa que ocurra todos los días no este yo eh, algunos algunas este, situaciones de por ejemplo gonzalo garcía <coughs> libertad de sunchales en algún momento por el flamengo de brasil este gabi picacato en obras sanitarias eh, pero después no no no no tengo que hacer mucha memoria como para poder acordarme de situaciones en donde el, el entrenador digamos eh, diga bueno hasta acá llegué, porque cap en atenas Eh, más reciente, después no hay muchas situaciones en donde el entrenador, repito, por una cuestión hasta lógica y se puede entender, este por un tema contractual, este, eh, pero no hay muchas situaciones y, y, bueno, obviamente que la deportiva, donde el entrenador pueda creer que, que, que puede todavía revertir la situación independientemente de los resultados. Así que te felicito por, por esa actitud que, que has tomado para con la Unión de Colonia. Bueno, te agradezco y halagado de, de, de haber compartido esa decisión con, con los entrenadores que nombraste, así que, que bueno, y gracias por estar siempre, eh, estaremos ahí a, a disposición para para siempre. Muy amable. Dale, dale, un abrazo enorme. La palabra abrazo de Cristian, grande. Dale, la palabra de Cristian Santander, hablando, bueno, hablando un poco de todo, ¿no?, de la Liga.